El hermano envidioso y el genio verde Érase una vez en el reino de Gleigod Un soldado llamado David David era el comandante en jefe del ejército Y era muy respetado por todos en el reino Los niños pequeños le admiraban Y los mayores querían tener hijos como él ¡David! ¡David! ¡David! Gracias David, eres muy amable Cuando sea mayor, quiero ser como tú Todos querían a David Excepto su hermano, Danis Danis era el hermano menor de David Y lo envidiaba mucho Era un cobarde Y a diferencia de su hermano La gente no le caía muy bien David, sin embargo, amaba a su hermano Hermano, ¿ya has comido? Oh, deja de preocuparte por mí Haz el favor de mantener esa estúpida preocupación lejos de mí Pero, hermano... Pero Danis no escuchaba. Un día, cuando el rey le otorgó a David otra medalla por su gran valentía, Danis se puso furioso. ¡Ya basta! ¡No puedo seguir soportándolo! ¡Ya no puedo vivir a la sombra de este hermano! ¡Es hora de que me vaya de aquí! Y así fue como empezó a cabalgar con su caballo hasta el reino vecino. Cabalgó durante días... Y finalmente llegó a un bosque donde decidió detenerse a descansar Por fin, estoy lejos de mi hermano y sus seguidores Incluso el rey no puede dejar de alabarle ¡Ah! En ese momento sus ojos se posaron en una lámpara que yacía bajo el árbol Brillaba intensamente e hizo que Dani sintiera curiosidad Esa lámpara es muy extraña La recogió y la inspeccionó de cerca Esto está vacío, es inútil Sin embargo, debo decir que es realmente brillante mm, Me la llevaré conmigo Puedo venderla en el mercado que está cerca del pueblo y sacar algo de dinero Así que metió la lámpara en su bolso y se fue a buscar algo de comida Recogió muchas manzanas para él Y las puso debajo del árbol para comérselas Cuando estaba a punto de morder una manzana Escuchó un mensaje que le llamaba Maestro, dame de comer, maestro, tengo hambre ¿Eh? ¿Qué es eso? Maestro, soy yo tu siervo Maestro, sácame de aquí, dame de comer Y te daré todo lo que desees Dani se sorprendió mucho al darse cuenta de que esa voz provenía de su bolsa ¿Pero esto es una especie de sueño? Metió la mano en su bolsa y sacó la lámpara uh, Hola, ¿hay alguien por ahí? Sí, maestro, soy yo ¿Quién? Maestro, no se preocupe, soy su esclavo Solo frote la lámpara y yo saldré ¿Pero cómo sé que no me vas a hacer daño? Porque tienes la lámpara y quien tiene la lámpara es mi maestro Dennis reflexionó un momento Bueno, no hay nada malo en intentarlo Así que frotó la lámpara, de la que inmediato salió un humo de colores El humo se convirtió en un genio verde Danis estaba muy sorprendido. Maestro, gracias por sacarme. Estoy muy hambriento. ¿Puedo comerme una manzana? ¿Qué? Claro, cómetela. Danis vio al genio comerse todas las manzanas en un momento. Se frotó la barriga y luego eructó. Eh, oh, lo siento. Eh. <risa> bueno, maestro, dime. ¿Qué quieres que te conceda ahora mismo? Mmm... Constrúyeme una casa llena de todo tipo de lujos que ni siquiera un rey pueda tener Como usted desee, maestro Y de repente, de una nube de humo, emergió una casa magnífica Era de color dorado y con pájaros cantando alrededor ¡Guau! ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Qué más deseas, maestro? Ahora quiero que me traigas a la princesa Lana Oh, pero maestro, eso significa secuestrarla. ¿Estás seguro de que quiere que haga eso? Sí, absolutamente. Es la única forma de vengarme de mi hermano. Está locamente enamorado de ella. Como deseéis, maestro. El genio se fue hasta palacio y se coló en la habitación de la princesa Lana. La princesa dormía y era el momento justo para que el genio usara su magia para hacer desaparecer a la princesa. Pero entonces... La criada de la princesa entró en su habitación y al ver al genio, gritó en voz alta. ¡Ah! La criada salió corriendo de la habitación para llamar a los guardias. El genio chasqueó sus dedos nuevamente y desapareció al instante. David junto con los guardias entró corriendo en la habitación, pero era demasiado tarde. De vuelta en el bosque, en la casa de Danis, aparecieron la princesa y el genio. La princesa se despertó de su sueño Y cuando se encontró en un lugar extraño Entró en pánico ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Lo siento, princesa, pero El maestro me pidió que la trajera hasta aquí ¿El maestro? ¿Y eres un verdadero genio? Estoy soñando En ese momento, Danis entró en la habitación aplaudiendo Bienvenida, princesa O debería decir, prisionera <risa> ¿Dannis? ¿Tú? ¿Pero qué quieres de mí? ¿Qué está pasando? <risa> lo que está pasando es que te he secuestrado para poder darle a David y a todos en Gleigot una lección ¿Una lección? ¿De qué estás hablando? De vuelta en el palacio, el rey estaba desolado No se preocupe, mi rey, porque voy a devolverle a su hija ¿Pero cómo lo harás, David? Ha sido secuestrada por un genio Con la ayuda de esto David le explicó al rey todo acerca de su brújula para rastrear seres sobrenaturales Según la dirección en la que apunta la flecha Se encuentra en el gran bosque de Albam Ven seguida, oh valiente David, y trae de vuelta a mi hija Tráeme también a la persona que se atrevió a llevársela Le haré vivir el castigo más severo David asintió y se llevó a los soldados secuestrarme puede darle a David una lección oh, Pues porque está enamorado de ti La princesa Lana estaba tan contenta de escuchar algo así que se olvidó que estaba secuestrada ¿Qué? ¿Él está enamorado de mí? Yo llevo enamorada de él desde hace siglos Oh, muchas gracias, Danis Eres un encanto uh, uh, ¿Qué? ¿Un encanto? No soy un encanto Yo soy el gran Danis Un maestro de genios Técnicamente el genio soy yo, maestro Así que, cállate Eso no es importante Nada no, de esto lo es La cuestión es que te he secuestrado y Te cambiaré por todo el reino de Gleigot Y una vez que sea el rey Encarcelaré a David Y seré feliz para siempre Danis, vamos, en serio Conoces a tu hermano más que nadie en el mundo ¿Crees que él perdería contra ti y contra este hombre verde? Oye, muestra algo de respeto Me secuestraste de mi casa mientras dormía ¿Cómo voy a tener un poco de respeto? Lo siento, mucho. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es que os habéis compinchado? ¡Yo estoy en una misión! En ese momento la ventana se abrió de golpe Y por ella entró David agarrando una cuerda Siento llegar tarde ¿Estáis bien, princesa? Ah, oh, sí, sí, estoy perfectamente bien. Es solo un rasguño. David sonrió y se volvió hacia el otro lado de la habitación. Al ver a su hermano con el genio, se sorprendió. Danis, eres tú? Sí, soy yo. Soy yo quien la has secuestrado. ¿Pero por qué? Porque te odio. Odio que todos te admiren y nadie se moleste en hablar conmigo. Me has eclipsado toda la vida. Y ya no puedo más Esto es demasiado hermano Pero hermanito, yo te quiero Ya basta, genio, quiero que lo captures El genio no se movió ni un centímetro Denis se volvió ¿Genio? Bueno, no puede hacer nada contra mi brújula Lo siento hermano, pero tu pequeña aventura termina aquí Furioso, Denis cargó contra David en ese momento, los guardias se adelantaron y le agarraron David volvió a poner el genio en la lámpara Y se la regaló a la princesa Lana Esto es para ti, princesa Debe estar en manos seguras La princesa Lana sonrió y abrazó a David ¡Oh, Te amo, David Ese mismo día, David volvió al palacio con la princesa Y llevó a su hermano frente al rey El rey estaba encantado de reunirse con su hija Se abrazaron y luego el rey se volvió hacia David. «Estoy tan orgulloso de ti, David. Has demostrado una vez más qué clase de guerrero eres. Dime, ¿qué castigo quieres que le demos a tu hermano?» «Oh, mi rey, sé que es mi hermano quien secuestró a la princesa y que se merece un castigo, pero el corazón de un hermano nunca puede hacer daño a otro. Es por eso que le pido que libere a Danis». «Y le prometo que de aquí en adelante no le causará ningún daño a nadie». Al escuchar esto, Dani se puso a llorar. Se dio cuenta de cuánto quería a su hermano. De inmediato cayó de rodillas. <risa> «Me he equivocado tanto contigo, hermano. Hoy sé por qué todos te llaman el mejor». El rey que contemplaba aquella escena se conmovió mucho. «Parece que has aprendido la lección, Danis». Pero debo castigarte de todas formas. Por la presente te nombro caballero del ejército real. <ríe> <ríe> en una gran ceremonia, David y la princesa se casaron. Danis estaba muy feliz. Y en cuanto al genio, bueno, fue liberado por la princesa Lana. Pero decidió quedarse en el reino y enseñar a los niños las virtudes de la bondad y fin